...en Teleelch, Radio Marca... ...La Glorieta, con Rosmarie Alonso... ...el programa que madruga contigo. Son las nueve en punto de la mañana... ...damos la bienvenida a quienes se incorporan... ...ahora a nuestro programa La Glorieta... ...de este jueves 16 de marzo... ...tras una madrugada con Bancos de Niebla... En el sur del Camp Delch de hoy tendremos cielos despejados. Alcanzaremos una máxima de 21 grados. Ahora el termómetro de Telelch indica 13,3 grados de temperatura. En Elche, mientras los partidos políticos miran sus encuestas, el mundo financiero ha entrado en pánico. Los gobiernos llaman a la tranquilidad, pero la incertidumbre siempre es una tormenta para la economía. Con este telón de fondo, la primera encuesta de intención de voto en Elche que hemos conocido ha sido la encargada por el PSOE y realizada el pasado mes de febrero. Esa encuesta indica que los más votados serán los socialistas, por lo que podría repetirse el actual gobierno de coalición con compromiso. Esta es nuestra noticia de portada de hoy, además a las nueve y media en unos minutos contaremos con la cantante y compositora ilicitana Verónica Romero, quien mañana lanza nueva canción y en octubre su segundo libro, su segunda novela fantástica. El Elche ha tenido acceso a una de las primeras encuestas de esta precampaña que posiciona al PSOE rozando la mayoría con 13 concejales, uno más que hasta ahora. El Partido Popular también aumentaría un edil, un edil hasta los 10. Compromís y Vox se mantendrían con dos y Ciudadanos desaparecería. La empresa concesionaria del Mercadillo del Estadio Martínez Valero ha interpuesto ya la demanda judicial contra el Elche Club de fútbol por haber impedido la instalación de los puestos de venta en el aparcamiento y los comerciantes anuncian que van a emprender movilizaciones para recuperar una actividad comercial ante lo que consideran un atropello de sus derechos. Los decanos del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores han mostrado su preocupación a los letrados de la Administración de Justicia por la huelga que desde enero mantienen y que está teniendo un seguimiento de casi el 100% en los juzgados de Elche. Reclaman que al menos se les avise con 24 horas de antelación sobre la suspensión de los señalamientos y juicios. La plataforma creada para frenar la instalación de plantas solares en el Camp de Elche se concentrará este sábado en la Plaza de Baix para recoger firmas con el fin de reclamar al Ayuntamiento la suspensión cautelar de licencias para regular la instalación de las energías renovables en suelo no urbanizable. Y no hay buenas noticias para el Elche Club de Fútbol. El entrenador Pablo Machín pierde a dos de sus jugadores titulares, Lisandro Magallán y Enzo Reco Rocco, por lesiones musculares importantes que podrían llevarles a estar de baja durante las próximas Tres semanas. Informativos en TeleElch Radio Marca. Pues los partidos políticos que hace cuatro años sacaron representación municipal repiten con sus alcaldables, excepto Compromís... que ha cambiado Mireia Moyá, de fenestrada en el Gobierno del Botánico, por Esther Diez ahora están presentando las listas y a partir eh, pues en, de este mes conoceremos ...las encuestas de intención de voto... ...que manejan los partidos políticos... ...para perfilar sus campañas electorales... ...el no apostar por los cambios... ...ninguno de los grandes partidos... ...se debe a que los resultados... ...pueden estar muy ajustados... ...pues bien, Teleelch ha tenido acceso... ...a la encuesta realizada por Celeste Tel... ...y encargada por el PSOE... ...en la que entrevistaron a más de 600 personas... ...nos cuenta los resultados... ...Marga García, muy buenos días... Buenos días, Ros. Carlos González ganaría las próximas elecciones con una amplia mayoría, según la encuesta que ha realizado Celeste Tel, con una muestra de más de 600 personas y un margen de error del 4% a la que ha podido acceder Teleelch. Según los datos recogidos, el PSOE obtendría el 41% de los votos y sacaría 13 concejales, uno más, que En el año 2019, por lo que se quedaría a las puertas de la mayoría absoluta. Por su parte, el Partido Popular sería la segunda lista más votada, con el 34% de los votos y también subiría un concejal llegando a los 10. Compromís, por su parte, mantendría a sus dos concejales y recibiría los mismos apoyos, y Vox también conserva sus dos ediles, pero bajaría en votos. Mientras que Ciudadanos se desplomarían apoyos y perdería la representación en el ayuntamiento, Esta encuesta, encargada por el PSOE y que se realizó en el mes de febrero, no refleja, por tanto, los cambios internos que ha habido en la formación naranja con el regreso de García Ontiveros. La abstención sería de un 41%, un punto superior a la de 2019. Gracias, Marga. Esto es en cuanto al reparto de escaños del número de concejales, pero vamos a ver eh, cuáles serían el reparto de los votos Eso nos lo cuenta Iciar Martínez. Eh, lo curioso es cuando se analiza, no por número de concejales, sino por la intención de votos. Como vemos, el PSOE sería la lista más votada, con el 41%, que serían unos 41.300 votos. Un 4% más que en 2019, una subida de casi 4.000 votos, que viene de voto nuevo y de partidos como Podemos, cuyos electores preferían votar a los socialistas antes que a Compromís. Compromis apenas varía el número de votos con casi 7.000. Lo curioso es que no serían los mismos votantes. Retendría al 75% de su electorado. El resto se trasvasan al PSOE y a la abstención y los nuevos votantes vendrían de Podemos pese a que la mayoría de esos electores, como hemos dicho, irían al PSOE. PP sería el partido que más subiría a un 6% hasta rozar el 34% de las papeletas, es decir, unos 5.000 600 votos más. Casi todos serían un trasvase de los apoyos que recibió Ciudadanos en 2019 que según esta encuesta pues pierde 5.500 votos y Vox retendría al 80% de votos y trasvasar un 16% al PP. Esta encuesta también refleja que los nuevos electores, es decir, los jóvenes que han superado la mayoría de edad y que ya pueden votar se decantarían por el PSOE en su mayoría con el 35% de los votos, el PP eh, con el 20% algo por ciento y Vox con el 15%. Compromiso y Ciudadanos sacarían un 4% y Podemos un 3%. Gracias Iciari. Dejamos a un lado las elecciones y vamos con los problemas del municipio. Preocupa el impacto negativo que está teniendo en Elche la huelga de los letrados de la Administración de la Justicia, los antiguos secretarios judiciales. Desde el Colegio de Abogados y Procuradores han señalado ...que el seguimiento de los paros es de casi el 100% en Elche... ...con el consiguiente perjuicio que esto supone... ...para los profesionales y para la ciudadanía... ...esta semana los decanos de ambos colegios... ...se han reunido con los representantes de los letrados... ...de la Administración de la Justicia... ...para intentar resolver este grave problema... ...mitigarlo, reclamaron que al menos se les avisen... ...de la suspensión de los juicios y señalamientos... ...con un día de antelación, para evitar desplazamientos... ...y para evitar perder el tiempo con el que se preparan... ...preocupa el previsible aumento de notificaciones... ...una vez sea desconvocada la huelga y el deterioro... ...que se le está causando al servicio público... ...de la Administración de la Justicia. Pues el buen funcionamiento de esta Administración es clave... ...para que se haga justicia en Elche... ...y se puedan resolver lo antes posible... ...los conflictos que se generan... ...en una ciudad de más de 230.000 habitantes... ...como la nuestra... ...y conflictos como... ...el mercado de, del estadio de fútbol... ...la empresa concesionaria... ...aseguró anoche en un comunicado... ...que ya ha interpuesto la demanda judicial... ...ante el juzgado de primera instancia... ...contra el Elche Club de Fútbol... ...argumentan en su litigio... ...que no se han respetado las condiciones del contrato... ...que mantienen con la entidad desde hace 12 años... ...y que se renovó con el cambio de propietario... ...además se reservan el derecho de reclamar... ...a reclamar daños y perjuicios... ...mientras que los comerciantes en otro comunicado... ...consideran injustificada y arbitraria... ...la decisión del Elche Club de fútbol... ...de impedir la celebración del mercadillo... ...han instado a la concesionaria, a la empresa... ...a que reclame por la vía judicial como lo ha hecho el derecho a recuperar esta actividad comercial de la que dependen centenares de puestos de trabajo directos e indirectos y anuncian que van a emprender movilizaciones ante el estadio y ante las autoridades competentes en protesta de lo que consideran un atropello a sus derechos y una decisión del club unilateral e injusta. Pues seguimos con más problemas, más protestas. Este sábado, algunas asociaciones vecinales y de defensa del campo, ecologistas y personas afectadas directamente por centrales fotovoltaicas de gran tamaño o potencia, estarán desde las 9 de la mañana en la Plaza de Baix, informando y recogiendo firmas para reclamar al Ayuntamiento la suspensión cautelar de las licencias de las plantas solares en suelo no urbanizable, Quieren proteger al Camp Delch de la avalancha de peticiones de instalación de plantas fotovoltaicas en zonas agrarias. Con las firmas reclamarán al Ayuntamiento que modifique el plan general para poner limitaciones a esta proliferación de centrales que destruyen el paisaje y que pueden afectar a las viviendas rurales. Se quejan que llevan desde el pasado mes de enero esperando a que el alcalde convoque esa mesa de trabajo anunciada para que con los técnicos municipales, políticos y afectados se puedan encontrar soluciones a este problema. Y el estudio de detalle del edificio Nuevo Riegos El Progreso ya está redactado. En él se permite la construcción de una planta más del futuro edificio para compensar a los propietarios por la pérdida de edificabilidad derivada de la protección de la fachada del inmueble. Este estudio se somete ahora a información pública por 20 días y el objetivo es que el Pleno pueda aprobar cuanto antes la modificación definitiva del Plan General con ello. ...se dará punto y final a un problema... ...que se ha dilatado demasiado en el tiempo... ...la fachada sigue apuntalada... ...en medio de la plaza de la Constitución... ...en pleno centro de la ciudad... ...representando un obstáculo para el tráfico... ...desde hace muchos años. Y también hay quejas en, lo, en el barrio Porfirio Pascual... El Partido Popular, ayer su candidato Pablo Ruz, se trasladó a las pistas de Petanca para reclamar al equipo de gobierno que actúe de forma urgente, que las rehabilite, pero que también acabe con el problema de la inestabilidad en la ladera del río. Intervención inmediata y ya en este espacio, no solamente para generar, ...un ámbito en el que puedan desarrollar... ...su actividad deportiva y social el Club de Petanca... ...sino para evitar problemas mayores... ...con respecto a la estructura del terreno... ...a los vecinos de Porfirio Pascual... ...y de Clara Campamor. El Club de Petanca Elche cuenta con 200 jugadores... ...y se han clasificado para el Campeonato Autonómico... ...así que exigen instalaciones dignas... ...escuchamos a Claudio Rodríguez... ...miembro de la directiva del Club. ...y tenemos una desinformación total... ...de qué va a pasar con las pistas de nuestro club... Que, ...que no creo que sea tan difícil... ...poder darle una solución o un relleno... ...para, para poder tener nuestras instalaciones... ...y la parte norte no, nos dejaron prácticamente sin aseo... ...y sin agua... ...que no se puede practicar este deporte... ...si no baldeamos un poco las pistas... ...tenemos afluencia de socios... ...tenemos una tripleta que se ha clasificado... ...para el autonómico para el campeonato de España este año... ...y seguimos... Eh, ...pues... ...notando bastante precariedad... Para, ...para poder hacer este deporte. Pues ayer... ...se celebró el Día del Consumidor... ...y la Oficina Municipal de Información al Consumidor... ...y el Ayuntamiento... ...instalaron un puesto para fomentar... ...el consumo responsable... ...y dar a conocer los derechos... ...de las personas como consumidoras... ...la mayoría de consultas... ...el pasado año fueron por el aumento... ...del precio de la luz y el gas... ...la Oficina Municipal en 2022... ...recibió en torno a 2.500 consultas... ...de las que... 1.700 se realizaron a través de reclamaciones formales. Con todos estos trámites, la OMIC consiguió recuperar 168.000 euros para los consumidores. Escuchamos a la a Edil de Consumo. ...mario La Galeana. Este año por primera vez las eléctricas, las consultas... ...y las reclamaciones hacia las eléctricas... ...ha sido el que mmm, mayores, bueno pues ha superado a estos... ...que creo que ha habido en, cuatro, en torno a 440 eh, consultas... ...hacia las eléctricas, todo ello conllevado pues... ...a la subida de precios, al cambio sin consultar... ...o sin notificar al consumidor de, de contrato". Y ayer se presentaron las nuevas instalaciones que se han construido en el Parque Agroalimentario para ampliar el ecoparque, modernizarlo y sobre todo aumentar su capacidad, según señaló el alcalde Carlos González. La capacidad del anterior ecoparque anual era de aproximadamente de unas 500 toneladas. Con este esperamos que se pueda eh, obtener anualmente por encima de las 1.200 toneladas. Pues con este nuevo ecoparque se va a permitir que los residuos no vayan directamente a una planta de tratamiento, según explicó el gerente de UTLC, Alberto Bleda. ...permite el reciclaje de residuos peligrosos... ...y con un tratamiento específico... ...como es el caso del aceite usado de motores. "...el usuario, el vecino ...pueda separar bien sus residuos... ...con eso conseguimos... ...que esos residuos que aquí estamos separando... ...no vayan directamente... ...a una planta de tratamiento... ...lo que dificultaría mucho más... ...esa reciclado y esa separación de los residuos... ...aquí se están tratando residuos... ...que además pueden ser contaminantes y peligrosos... ...como aceites usados y baterías". Y en Telenit, entrevista de esta semana, la candidata y portavoz de Compromís, Esther Díez, avanzó que la próxima semana llegará el primero de los ocho autobuses 100% eléctricos. En las próximas semanas también se presentará el nuevo servicio para pagar el billete del bus con el móvil, unas medidas que se suman a la puesta en marcha de la nueva línea M y la reestructuración de líneas con las que aumentar en un millón el número de usuarios este año... ...además está a la espera de la resolución... ...de la última convocatoria de fondos europeos... ...para seguir adelante con el proyecto... ...del nuevo intercambiador de autobuses en Doctor Caro... ...y a nivel de partido, Esther Díez dijo... ...que siguen trabajando en las propuestas... ...de su programa electoral que tendrá como prioridad... ...ampliar el paquete de medidas... ...para garantizar el acceso a la vivienda... ...como se ha hecho y se está haciendo... ...desde el Grupo Municipal... ...en el Ayuntamiento de Valencia... Eh, nosotros tenemos experiencias como la de nuestros compañeros eh, del Grupo de compromiso en el Ayuntamiento de Valencia, que empezaron siendo un grupo pequeño y ahora llevan ya dos legislaturas al frente de la Alcaldía de Valencia, con una ciudad además que se ha convertido en referente a nivel internacional, que ha dejado de ser un referente eh, por corrupción para ser un referente en políticas sociales, políticas culturales, políticas de innovación. Y eh, ese es el camino, desde luego, que, que llevamos a cabo también en municipios como Elche. Pues seguimos con más declaraciones de Esther 10, ...pero en esta ocasión como concejal de Medio Ambiente... ...porque ayer en el Club de Galván... ...se soltaron nuevos ejemplares de Focha Moruna... ...una nátida en peligro de extinción... ...una iniciativa con la que reforzar... ...la población de especies en este paraje natural... ...como también se hace con la cerceta pardilla ...o la malvasía cabeciblanca... ...este es uno de los proyectos... ...en los que colabora la concejalía... ...con la Consejería de Transición Ecológica... ...para garantizar la protección...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 Y cambiamos de asunto, este año fueron nueve los que participaron en el concurso de Les Lesbelles de Serra y la mayoría de los ninos pues hablaron en sus sátiras eh, del recorte del trasvase del Tajo Segura, eh, la falta de agua por tanto, las molestias de las obras que se han iniciado en distintos puntos de la ciudad o el conflicto bélico en Ucrania. Fueron los temas que más se reflejaron en las sátiras de este año del concurso de Lesbelles de Serra. Como decimos, escuchamos a Pepe Payao, uno de sus organizadores. Una crítica de que no hay pasos. Eh, en Las obras que están haciendo para ir a, a cruzar tienen que irse un kilómetro para poder pasar y tal. El de, el de San José de Calasanz, eh, ahí están los dos presidentes de las dos naciones que están en guerra, eh, Putin y, y el otro. Paya dijo que hay que aumentar la promoción de este concurso porque ha disminuido en picado el número de participantes. Quieren recuperar cifras anteriores cuando se llegaba a casi la totalidad de los colegios públicos. interesante porque colegios, ya te digo, cuando teníamos 40 eh, participantes, colegios estaban casi todos los de Elche y no sé por qué, eh, bueno, sí, el paréntesis este ha hecho mucho, pero antes del paréntesis ya hubo algunos, quizá porque los maestros, los profesores que lo hacían se jubilaron y entonces los nuevos no, no lo entienden, no les nacen o no, no conocen. ...hablamos de otro concurso... ...el Superchef Senior... ...el que se llevó a cabo en 2022... ...porque ayer en el Salón de Plenos... ...los concursantes, cocineros y voluntarias... ...que participaron en esa edición... ...recibieron un ejemplar del libro... ...que se ha publicado... ...donde se recogen todas las recetas... ...que se cocinaron durante el concurso... ...al acto asistieron... ...los miembros del jurado... ...los chefs ilícitanos... Odón Martínez y Noelia Pascual... ...también estuvieron las tres primeras ganadoras de esta edición... ...Asunción Martínez, Asunción Ruiz y Margarita Molto. Y las fiestas en honor a San José comenzaron el pasado domingo... ...con un concurso infantil de dibujo... ...continuarán este fin de semana con diversas actividades... ...mañana viernes se llevará a cabo la degustación gratuita de coca... ...y el domingo a las 7 y media de la tarde... ...se pondrá el broche de oro a los festejos... ...con la procesión de San José... ...la imagen será portada por los costaleros... ...del Santo Entierro... ...recorrerá diversas calles del barrio del Pla... ...sector quinto. ...las actividades las han organizado... ...la Comisión de Fiestas... ...y la Parroquia de San José... ...cuyo cura párroco Vicente Miguelez... ...escuchamos hablar... ...sobre el sentido de esta fiesta. ...todo un momento festivo para la parroquia... ...para el barrio... ...y mantener ahí una actividad que se viene realizando... ...este año estamos realizando el 70 aniversario de la parroquia... ...bueno ya son 70 años de fiestas de San José... ...para en, en, en todo el barrio... ...y bueno pues eh, continuar ahí... ...haciendo presente la vida, la historia... ...la fe, la alegría, la convivencia... ...el encuentro festivo... Y esta tarde se estrenará en el aula cultural de la antigua CAM, en la glorieta, el cortometraje, la que sale por la tele, realizado por la Asociación Cultural El Pirulí, para visibilizar el trabajo de la Asociación Intégrate, que lleva décadas en el Che, ayudando a los jóvenes con discapacidad intelectual a su reinserción sociolaboral, con talleres de formación y actividades culturales. Su presidenta, desde hace 12 años, Mari Carmen Muñoz, asegura que tienen varios proyectos en marcha, como la ampliación de sus instalaciones para ...seguir aumentando los talleres ocupacionales... Mm, ...tenemos varios proyectos en marcha... ...y además, eh, lo, lo remuneraremos en su, en su momento... ...y bueno, el reto más importante es que, que nuestros chavales... ...sobre todo los, bueno, los que tienen formación, que obtengan trabajo... ...seguir trabajando por ellos y por ellas". Y esta tarde a las 8 en el Gran Teatro, la Asociación de Informadores de Elche llevará a cabo su gala anual, la más importante en la que entregarán su galardón, el Dátil Dor, a personas y entidades que destacan por su trabajo. Los galardonados son el Club Deportes Sin Adjetivos, el científico ilicitano Iván Agulló, reconocido internacionalmente por sus investigaciones sobre el cosmos, y la escritora, poeta y cantautora Ana María Drac. A ti, que estás jugando ahora al dominó en algún bar. Y a ti, que vas a levantarte hoy a las seis porque hay que trabajar. A ti, que labras esa tierra que después otro especulará. A ti, que buscas un empleo por vivir en la gran ciudad a ti que viajas por la calle a comisión, a ti que vas de farra y vuelves sin amor, a ti quiero cantar porque yo también, amigo, tengo poco en el bolsillo y muchas ganas de vivir y tampoco me conformo con que se queme en el horno el que ha vivido por mí, Quiero la justicia ahora mientras me hierva la sangre y sienta la juventud. Quiero que me den mis flores, señores, mucho antes del ataúd. A ti, que empezaste con la hierba pensando que no hacía daño. Al borracho de la esquina y a la furcia que camina como antaño. A ti que te llegan las letras y es fin de mes a ti que te mandan a la por un deber, a la madre solitaria y al mendigo, a ese huésped sin posada y al anciano sin asilo, al jubilado, al portero, al vecino del tercero que parece homosexual, al chico de los recados y al que tiene más pecados que permite la moral, a ti quiero cantar. Porque yo también, amigo, tengo poco en el bolsillo y muchas ganas de vivir, Y tampoco me conformo con que se queme en el horno el que ha vivido por mí Quiero la justicia ahora mientras me hierva la sangre y vivir en libertad Quiero que me den mis flores señores antes de mi funeral Porque yo también, amigo, tengo poco en el bolsillo y muchas ganas de vivir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 Formativos en Teleelch Radio Marca.